Elegí tu, Elegí tu carrera. Elegí tu futuro. Ingeniería en sistemas, ingeniería industrial, contador público, licenciatura en sistemas, administración de negocios, marketing, turismo, administración hotelera, administración agraria, relaciones públicas e institucionales, comunicación social. Universidad KS Mar del Plata. Infórmate en la veriega.